Y bueno, la pauta no se puede esperar. La estuvimos esperando el miércoles, pero el miércoles el hombre estaba, pues ya tú sabes, en un sitio donde no había señal y Estuvieron aquí sus compañeros, lo que es el gringo, lo que es el cerceja. Ya tú sabes, estás escuchando Alto Calibre Radio Show, www.alto.aletracalibre.net. Ya tú sabes, donde sacan todas las entrevistas, donde sacan todo lo nuevo, la inclusiva de música y la vieja escuela. La sacan aquí primero en Alto Calibre Radio Show y directamente desde 787. Se puede decir que el hombre vive en Cacería, se puede decir que el hombre vive en una urbanización, se puede decir que el hombre vive en barrio. Desde la monja Puerto Rico, Baby rat Baby, ¿qué es la que hay? Todo <risa> bien, blanco. ¿Pero que, no que tú te ríes? ¿Pero sí, que tú te ríes? ¿Qué que tú te ríes? <risa> Como tú, tú dices y este padre de oh, humanidad, Dios mío, es blanco, lo que sea. No, oh, imagínate, tú sabes. Oh, yeah. eh, tú sabes, tú has hangueado en todito, tú has hangueado en todito. ¡Ja, <risa> Oye me, baby, ¿tata? ¿qué es la que hay? Oye, oye, viene, ya tú sabes, vacilón total. Este, me imagino que estás enterado, han hecho entrevistas ustedes en Santo Domingo. Pero bueno, primero que nada, vamos primero, antes de empezar, ya tú sabes, a revolcar el hormiguero, vamos a hablar de lo que va a ser el combat de baby y Gringo. ¿Tienes más o menos idea para cuándo sale el disco de baby y Gringo? Fíjate, estamos trabajando para sacarlo ya, ya lo que es final del próximo mes, no este mes que viene sino para el otro, el de arriba este porque se nos está tratando pero lo vamos a sacar independientemente el disco, no lo vamos a sacar con una casa vinquera lo vamos a sacar en Puerto Rico lo vamos a sacar independiente y, y fuera de los Estados Unidos pues muestro que es una casa vinquera pero nos vamos a ir independiente aquí en Puerto Rico so vamos, volvemos a trabajar como era los tiempos de antes y, y que te puedo decir estoy también a mitad con lo del disco de Romance de Ruido que, que Ya Noriega me está entregando Me está entregando Blas me, está, me va a estar entregando Randy Aunque estamos trabajando No estamos, no estamos miqueando Como uno dice A, a ver si cuando saque estos discos ahora Y Romance de Ruido de corrido Para, para Navidad pues Nos quedamos con el canto Wow, wow, o sea que Romance de Ruido Olvídate de Febrero 14 Vamos a tirarlo antes Sí, porque es que siempre que he querido Sacarlo para Febrero, no y como siempre en cualquier época el disco el disco ya tiene su fanaticada y la misma cifra de venta o sea que, que sea como sea ya el disco no importa que salga especialmente en febrero el día de los enamorados wow wow wow ya ¿puedo te... sacarlo? en esta ocasión puedo sacarlo pero no lo voy a sacar eh, lo voy a sacar a, según a mi mi conveniencia según como la carrera de lo que es de, de los tigrinos y y pa, para seguir dándole suerte Oye, Baby rata, este, le pregunté a Gringo, ya tú sabes, el hombre me dijo más o menos ahí, este, quiero confirmar contigo, y oye, y no es que no le creas a Gringo, ya tú sabes, lo que pasa es que son dos entrevistas diferentes. este, Por lo menos las canciones que ya están posteadas en internet, como Desnudate, esta canción no sé tampoco si va para el disco, la canción que vamos a presentar hoy también, la de Gringo, Baby rata, Fichu Rinseja hablaron de mí. ¿Cuántas canciones que ya están posteadas en el internet van para el disco oficial de Combate de Baby Rata y Gringo? Las canciones que están por internet van oficialmente para el disco. Este, ¿Qué te puedo decir? Este... Este disco es una antesala no es un disco como tal como el disco de de wow el disco de comba de vivir así gringo como sentenciado otro disco de nosotros este es la antesala de lo que es el comba no o sé sea, si gringo se los explico a ustedes eh, es un disco donde vamos a coger cinco cinco temas de la de, de, de las mejores canciones de nosotros de antes las vamos a volver a grabar le vamos a hacer ritmos nuevos este tenemos los temas que ya han salido, tenemos ocho temas nuevos y, y estamos ahora pues pues dialogando para hacer un featuring, ya que iba a tirar en el disco. Estamos ahora pegando con lo que es los featuring, ¿me so que Va a ser un disco como, como ante Sala va a ser un buen disco. No es un disco de recopilación, no es un disco de nada de eso. Va a ser un buen disco ante lo que es el disco de combat o sea que se ha trazado simplemente por, lo, por los artistas que vienen invitados al disco ahora tú mencionas a a, a, a yankee este wow que ya tú sabes que eh, y independientemente este, tú sabes tener a Yankee en un disco en estos días verdad y en estos días como Yankee está en la posición que está tú sabes es difícil y por lo menos pues ya tú sabes con la experiencia que ya tiene mi pirata gringo con los años que tienen de, de, de trayectoria pues por lo menos pueden sacar también un, un gran artista del género aquí en el disco de ustedes fíjate este, tener a Yankee en, en un tema o un disco en estos tiempos es, es un poco difícil el que lo tenga pues tiene un privilegio bien grande porque el tipo tiene tu agenda bien grande tú sabes su, su, su tiempo está bien ocupado verdad. no sé ni cómo lo hace y no quisiera ni estarle los pantalones. no sé cómo lo hace pero, pero en, verdad, en verdad estoy súper contento con las cosas que Dios me está dando porque pues en verdad El apoyo de Yankee no lo esperaba, no esperaba el apoyo de muchos de muchos de los, de los colegas que están ahora on fire dentro del género que, que se me están ofreciendo para, para, para el chico de, de lo que es la artesala de comba, de decir así gringo, como también para o que... Que en verdad estoy súper contento con las cosas que papa Dios pues me, me, me está brindando y la oportunidad que me está dando. Bueno, ahora te quiero preguntar yo, Baby Rata, porque me acuerdo de la entrevista que te hice hace tiempo cuando tú tiraste tu disco como solista. Ahora te quiero hacer yo la pregunta yo ¿Qué diferencia tuve ves entre, en este disco del Combat Al disco que tú tiraste como solista Que tú le hiciste el llamado a los artistas Y muchos no te apoyaron Tú sabes, muchos te dijeron Ok, vamos a meterle mano a la grabación Pero como tú dices Yo no espero por nadie Y el que estuvo tarde pues se quedó fuera ¿Cuál es la diferencia del, del, del Baby Rasta Al solista a este, a este disco de ahora? La cosa es que Que según yo creo que parte de que que cuando yo hice lo lo del negocio con Universal y lo que hice y cuando yo lo estaba llamando yo creo que muchos de los artistas no no creían no creían ni las mismas cantautrices creían creí creían ya en lo que era Baby o Baby y Gringo, tú sabes hemos tenido este problema, ahora tener una una compañía como FM Music que nos está apoyando 100% que, que eso lo que, que eso era lo que esperábamos, que una vez yo te dije así sí, sí que no se le comba de Baby y Gringo cuando yo arregle con Gringo que te lo había dicho Blanco, que estamos buscando a la persona que de verdad quiera darle amor a lo que es Baby Gringo y que la gasolina nunca se le acabe, ¿me entiendes? pues encontramos a la persona que la gasolina no se la va a acabar. Y ya, pues, parte del género, lamentablemente, la amistad no, no siento que la amistad no existe. La amistad yo creo que existe después cuando uno este le dan su respeto, ¿me entiendes? Y ahora que tenemos, pues, pues, el respeto, pues, está creciendo este esa, esa, esa semillita de amistad de que todo el mundo ahora quiere bregar y todo eso, pero es porque están viendo que en Puerto Rico llevamos ya... De tres semanas número uno no fue pagado sabe que, que estamos haciendo estamos haciendo un buen trabajo estamos recuperando lo que es la calle este tenemos lo comercial todo. ya ya ya hay mucha gente que se están dando cuenta que nosotros nosotros todavía nos queda y que tenemos un público que nos sigue que estamos locos por escucharnos y para para lo de la última risa No, Yo no, no pude darme ni la, ni la mitad de la promoción que me estoy dando ahora con lo de Bibi Rati Gringo Y lo que falta Ya tú sabes, <risa> óyeme, vamos a cambiar el tema drásticamente Ya escuchamos parte de lo que viene, ya tú sabes, del combat en la antesala de Bibi Rati Gringo Bueno, vamos para los comentarios Ya tú sabes, yo me imagino ya ustedes hicieron su entrevista allá en Santo Domingo Me estoy informado de todo Ustedes presentaron también la canción allá el miércoles pasado Este, ¿Qué tienes que decir? Sobre Vaquero, la última que escuché fue esta mañana en una entrevista en Santo Domingo, donde él dice que ya tiene sus 12 líneas o sus 12 barras escritas para el gran Baby Rasta. ¿Qué es lo que hay, Wilmer? Mira, eh, en verdad, en verdad... ¿Qué te puedo decir? Si el tipo lo que necesita es promoción para para para para, para que pues, pues renazca lo que es el hip hop allá otra vez en Santo Domingo, que se le está cayendo todo a ese hombre, a la compañía, todo, y necesita como llamar la atención, yo creo que, que lamentablemente si el tipo se atreve a tirarme, tú sabes, yo no voy a correr con su misma, con, con su, yo no voy a correr por batería. En cuanto yo lo vea, Que nunca se me pare de frente porque su raja de cabeza se la va a llevar. Oye, y que este mensaje va directo. Que no piense que porque está en su país, yo no tengo gente en Santo Domingo que a mí me quiere. Porque yo fui uno de los primeros que llevó el, el género allá a Santo Domingo. Y yo sé que yo tengo muchos dominicanos allá que me conocen, gente que tiene comunicación conmigo, gente que me han llamado allá de Santo Domingo a decirme, en verdad, en verdad, no haga caso al loco, no me haga caso de no pierde el tiempo ahí, pero tengo gente que me quieren allá, que el tipo no se confunda que, que no se crea que porque yo sea puertorriqueño yo no tenga gente en diferentes partes del mundo que hace lo que sea por mí tú sabes, que que haga lo que haga tú sabes, yo soy un cantante que puedo agotar el lápiz y buscar otro lápiz buscar otra libreta y llenarla de nuevo y zumbarle a que a mí me dé la gana, ¿me entiendes? pero sabes en estos momentos estoy enfocado a lo que es mi carrera porque tú sabes hablar con lo que está abajo y ahora que estoy subiendo ahora es la linda todo el mundo te quiere regendar de, de la espuma que va subiendo para que se ponga una bolita de de una bolita y empieza a volar en el aire y subiendo y subiendo hasta que se desaparezca ¿me entiendes? O sea, no así. voy a dejar que nadie se agarre por ahí sabes en estos momentos estoy enfocado por lo que por lo que Aquí no hay más nada que hablar, oye, ya quedó claro, tú sabes, esto es entre artistas, artistas versus artistas, aquí no hay nada de Puerto Rico versus Santo Domingo, ya tú sabes, lo mismo vivirá este gringo, puede trabajar con productores dominicanos, con artistas dominicanos, suenan en la radio dominicana, Laquito, pero si mira ahora mismo, blanco, ahora mismo, la persona que me está brindando su estudio con la persona que estoy haciendo los ritmos, los ritmos, aparte de Jumbo, es con DJ Eri, el de la industria, DJ Eri es dominicano, ¿me entiendes? Y si yo hubiese, y mira, checate esto, si fuera algo que fuera inocentemente que lo haga hecho yo, y yo haya dicho una palabra mal dicha hacia los dominicanos, DJ Eri me la iba a corregir, ¿me entiendes lo que te Ver, yo nada más, yo le paro el respeto a los que me ataquen, hey, yo no, yo no, yo no, yo no empiezo una guerra, yo espero que alguien se quiera lanzar y entonces yo le tiro, pero en verdad, en verdad, tú sabes, lamentablemente yo estoy trabajando con gente que, que son dominicanos, que saben de hacer música, tú sabes, y en verdad, en verdad está, está de más que, que, que este payaso salga con esa, con esa lo que era, ¿me entiendes? Ya tú sabes, palabras de Baby Rata por aquí por alto, Calibur Radio Show, que ella ya tú sabes, Wilmer Alicea. Dejándole claro, ya tú sabes, que el hombre no comienza una guerra, simplemente la termina. Así que esperemos, ya tú sabes, pues la, la contestación de Vaquerón. Me imagino que el hombre, pues, como dijo en la entrevista, ya tenía sus 12 barras o sus 12 líneas listas para el gran Wilmer Alicea. y que y Baby Rata. Así que después que el hombre tire, pues esperemos entonces otra respuesta, qué es lo que va a suceder entonces. Je, Con la carrera o de Vaqueró o de Wilmer kay Baby Rata, tú sabes. Pero bueno, Baby, no tenemos más tiempo. Presente esta canción aquí de gringo, rata, MC Ceja. Oye, primero que nada, antes que la presente... ¿De quién fue la idea? ¿Quién llamó a quién? Ya tú sabes, porque tú sabes que la industria versus DJ, DJ negros estaban siempre en guerra. ¿De quién fue la idea de, o quién fue el primero que dio el primer paso de que coño yo quisiera que tú salieras esta canción, este y este y los otros? Habla claro, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, este fue porque ya Cés y yo hemos, hemos hablado bastante, hemos estado compartiendo aquí en el estudio de, de él, porque tú sabes que DJ, la comunicación, este, igual con Polaco y Polacuidito, que son gente que, que he tenido pues comunicación con ellos porque están trabajando también aquí en el estudio, están haciendo su disco. So ya hay una comunicación, ya lo que lo, esta, esta, ese problema uh, que, que teníamos en el pasado ya pues eso se dejó para el pasado. Ya que era personal esa guerra. Esa guerra no era como que algo algo planeado, ¿verdad? Fue una guerra que de verdad, pues... <ríe> ¡Ay, Dios Que de verdad dio dolor de cabeza para ambas, ambas, ambos porillos, tú sabes. Y cuando cuando hago lo, lo del tema, le hablaron de mí, pues decidí que, que tirada tirara porque es uno de los ensignos más fuertes que, que ha tenido Puerto Rico y tiene un estilo único, tú sabes. Yo creo que, que lo que la manera de lo que es el rap, rap, rap, rap, pues, en sí ser uno de los mejores, y yo creo que, que tenerlo en lo que es el remix, de hablaron de mí, pues es más un privilegio para mí, ¿me entiendes? Ya tú sabes. Para hacer un tema con el hombre, y y nada suerte con su carrera, que está haciendo tu disquito también, y saludos donde Pues, Contra, tú sabes? Gracias por estar con nosotros aquí en entrevista, bueno, y, y ya le dejaste claro a, a tu público puertorriqueño, a tus fans de, de diferentes países, bro, lo que es, bueno, que te voy aquí mencionar La gente de Chile, la gente de, de Venezuela, Salvador, Salvador Honduras, Guatemala. he tenido el privilegio de ir a Cuba, pero yo sé que mi, mis canciones de rap suenan por allá, esa gente besos y abrazos, tú sabes a, a, los, a los de México que bro que manz... <risa> me han me han